When will I see you again? Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en es así simple.com. Andamos muy movidos en este mes, moviendo la casa 9 y hoy vuelve un gran amigo de de esta casa. que es Juan Carlos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Eh, asombrado con la tecnología. Ahorita, extra micrófono, estábamos eh, compartiendo los últimos gadgets de tecnología. Bueno, ni tan últimos. Pues para mí últimos, porque hasta ahora me entero. Pero, pero Juan es ingeniero de sistemas y también es muy <coughs> apasionado de la tecnología. Y bueno, pues nos unen varios intereses. Y en este momento Juan está en su balcón, en su apartamento, eh, grabando este podcast desde un iPhone, eh, lo más de tranquilo y relajado, ¿no es cierto? Sí, realmente es, es, es, es muy portátil ahora poder hablar eh, la voz IP, que llaman, desde el teléfono, y creo que se escucha hasta un poco mejor. Sí, sí, la calidad está excelente, excelente. Y ya me antojó para comprarme juguete, entonces. <risa> muy bien, hay que hacerlo. Sí. Bueno, Juan, eh, pues muy rico que, que nuevamente nos acompañes acá en este espacio. La verdad, siempre disfruto mucho hablar contigo. El enfoque que tú le das a la astrología pues es un enfoque muy enriquecedor que de alguna forma eh, refleja ese entorno o ese perfil del, del individuo. ¿no? En el caso de Juan, pues ingeniero de sistemas, empresario, eh, esencias florales, astrología y otras cositas que, que de pronto no hemos mencionado, da cierto matiz de, de, de riqueza a la información, ¿no? Eh, ah, bueno, también psicología yungiana, ¿no? Es tu, tu pasión y tu, y tu fuerte, también, también diríamos. Y la mitología, ¿no? mitología, sí. Entonces eso da, da, da una gran riqueza a la información, Yo a Juan llevo tres años convenciéndolo o de que hagamos algo de esencia, solo Yo quiero algo de esencia, sí. vamos a ver cuándo lo hacemos. Y de pronto el tema que nos atañe ahí tiene que ver algo con eso. Juan, en semanas anteriores, a raíz del, de la realización del simposio, nos compartió una, una conferencia muy bonita que generó una reflexión muy interesante. Eh, a mí se me quedó fue el título Ármese la de Troya. <risa> sí, Aunque, eh, tome la decisión que tome se armará la de Troya. ¿sí señor? Exacto eh, y que viene muy al tema de, de Venus, ¿no? Podríamos decirlo que, que Venus es aquel arquetipo que refleja nuestros gustos, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de afecto. De, de lo sensorial, de lo hedónico sí. eh, y de alguna forma es algo que todos tenemos inherente uno de pronto bajo el perfil astrológico pues se manifiesta de una forma más evidente otros no tanto, por ejemplo los, los signos en tierra en el caso mío un Venus en Capricornio a diferencia de un Venus en Libra o, o un Venus en Cáncer que tiene una gran capacidad de expresión afectiva pero de hecho todos tenemos esa, esa necesidad de, de expresar y manifestar afecto y eh, generado en el entorno de, de de lo de lo arquetípico de lo de lo astrológico pues es es muy claro y se, y se identifica muy fácil eh, en tu conferencia todas las es que realmente lo que uno tiene que hacer es identificar ese perfil básico que tenemos que, que tú lo nombrabas en los en los planetas personales y esa necesidad eh, por naturaleza De evidenciar, eh, o de manifestar esos, esos, esas necesidades de, de cada perfil, de cada planeta. Sí, y de sí. alguna forma, nosotros, ya sea culturalmente, socialmente, familiarmente, bueno, existen muchas creencias, muchos paradigmas, muchos condicionamientos que nos están, eh, limitando esa expresión natural. Entonces, el mensaje era, en ese momento en que tú identificas eso que, que, que te nace, que te gusta hacer, que, que, que es tu esencia, en términos orientales, tu dharma, pues lo hazlo, ¿no? Ah, empieza a manifestar, sí. Exacto, independiente de lo que los demás piensen y los demás, normalmente es nuestro entorno cercano, familia, amigos, pareja, trabajo, sociedad, vecinos, entonces, ese mensaje es muy bonito, la verdad recomiendo mucho esa, esa conferencia, pues, es, eh, pues todas eh, de hecho tienen un gran valor y una gran enseñanza, Pero este mensaje es un mensaje muy muy fuerte de, de, de aplicar de vida. ¿Tú quieres a, a ampliar algo de, de lo que hemos hablado? Eh, sí, sí, sí. Eh, en la medida en que uno eh, se identifica con sus gustos y con sus necesidades y las empieza a expresar, pues eh, lo que va a hacer uno también es encontrar sus talentos. Y los talentos únicamente eh, se empiezan a, a, a ser parte de uno cuando, cuando uno se sabe quién es. ¿sí? Y expresar un gusto es saber quién es. Y el gusto normalmente, como dice un dicho, en gustos no hay disgustos. Los gustos son muy personales, muy característicos de cada persona. Eh, uno, en la medida en que exprese sus necesidades y sus gustos, se vuelve una persona aparte de los demás, se vuelve una persona única y en esa unicidad es cuando realmente puede uno otorgar al mundo algo y hacer socialmente eh, una creación mientras tanto está uno apartado siempre siendo espejo de los otros siempre buscando aprobación y nunca sabiendo para qué es uno bueno Super, super. Sí, un mensaje, un mensaje muy, muy simple, pero muy, muy profundo. Bueno, y eso también nos llevó a lo, a lo que realmente nos atañe el día de hoy, que, que era una, una sugerencia que le he hecho a Juan hace unos días y, y, hasta hoy pudimos agendar el espacio. Eh, el tema de sinastría, el tema de relaciones de pareja. Realmente, pues, es, esto es algo que hemos estado moviendo muy bajo perfil aquí en Astrología. Es así, es simple, pero, pero es, tiene una razón de ser. Eh, ya próximamente se van a enterar eh, y realmente la técnica de la sinastra en astrología es algo que normalmente los o la persona que estudia o el astrólogo que ejerce la astrología pues tiene muy presente básicamente es comparar los dos esquemas de, de dos personas ver qué une, ver qué separa y bajo qué escenarios es posible eh, desarrollar una relación no necesariamente siempre a nivel afectivo que es como Como el gran enfoque bajo el cual la sinastría opera. Eh, la verdad, estas últimas semanas he hecho bastantes ejercicios de sinastría y he encontrado cosas bien interesantes a nivel de, de diferentes escenarios: productividad, amistad, relaciones, comerciales, etcétera. Y de alguna forma, pues es, es dar una validez a la técnica, ¿no? Pero, En estos días, Juan Carlos, con Diego también grabamos un podcast que la sinastría tiene un espectro muy amplio, o sea, es tan amplio lo que uno puede manejar con sinastría que a veces uno puede perderse en ese en ese manejo. Entonces, un primer ejercicio que se me ocurrió oyendo tu conferencia y también recordando otros escenarios que habíamos compartido, es el más sencillo y el más básico que uno puede hacer es trabajar los arquetipos de los planetas como tal. O sea, un arquetipo sol... es nuestra esencia, es nuestra vitalidad, vinculado a otro arquetipo sol, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí, eh, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se manifiesta esa energía? Y eso de entrada, eso es lo que normalmente nace en la mayoría de, de revistas de astrología, ¿no? O sea, un, un sol en, en Pisces pues, eh, puede tener alguna complementariedad con un sol en escorpio en porque son signos de agua. Ya, eso, eso de entrada es válido, pero es insuficiente y es muy superficial, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, es que yo pienso que en las relaciones personales hay mucha sabiduría para poder ser mejores seres humanos. Cada vez que nosotros nos relacionamos con alguien somos distintos. <ríe> es decir, sí. un, a uno un, si uno pre pregunta, oye, cómo es Jairo Fonseca, le pregunta uno a su mamá, le va a dar una descripción distinta a la que po le podría dar alguien. que es compañero de trabajo suyo o subordinado suyo ¿Mm? uh -huh. y sería también una descripción distinta si uno le pregunta a su novia, esposa o amante quién es Jairo Fonseca. Cada uno de estas personas daría diría algo que uno piensa bueno y entonces finalmente quién es si no sí, sí, somos sí, muchos sí, exactamente sí. entonces las relaciones personales son hermosas en ese sentido porque nos permiten conocernos partes de nuestro interior que no sabríamos cómo son de otra forma que con la interacción personal, ¿sí? Es decir, cuando nosotros amamos a alguien, nos entregamos de cierta forma y con ciertas utilidades que no las podría llegar a ver de pronto el enemigo, ¿sí? <ríe> con, el cual, con el cual también nosotros tenemos que expresarnos con cierta agresividad y cierta prevención, ¿sí? Pero gracias a todo eso podemos conocer a todos los arquetipos que llevamos en nuestro interior y gracias a esa persona que nos encontramos fuera nos permite tener ese ambiente o ese teatro especializado para poder expresar esos actores. ¿no? Entonces así, pues, como tú nombrabas la sinastría, por ejemplo. Sinastría es un término que uno, uno cuando no es astrólogo, uno dice, wow, ¿qué es eso de sinastría? Sí? Sinastría sí. Es, el, es, el, es el arte de poder ver cuáles son los planetas de un tema natal cómo se interactúan con los planetas de la otra persona del otro tema natal ¿Sí? de esa forma uno lo que hace es mirar qué aspectos tienen los planetas interiores con los exteriores de la otra persona y de acuerdo a eso puede uno llegar a hacer un análisis de cuáles son los arquetipos vivos que se activan en esa relación Super. ¿Sí? Ahorita que cuando tú dijiste interiores con exteriores Es colocar es la técnica O sea, colocar la carta de la, de la otra persona Externamente y la otra interna O tiene que no, ver con planetas Tiene que ver con planetas personales ah, okay, super. O sea, con, el, con lo que veíamos en la conferencia Que es el Sol, Mercurio Marte, Venus uh -huh. La Luna Esos en relación con los planetas Transpersonales o exteriores ¿sí? Urano, Neptuno, Plutón ¿Cómo, cómo se interrelaciona eso? Ahí ya puede hacer uno una serie de, de análisis. Por ejemplo, si uno tiene el sol, su sol personal, y está haciendo conjunción con el urano de la otra persona, ¿sí? hmm. quiere decir, por ejemplo, en ese caso, que el urano, que es una energía dinámica, que es una energía masculina, activa, explosiva, que de repente ataca, que... aparentemente no pasa nada y de repente explota como una granada, ¿sí? Si interactúa con el sol de la otra persona, pues quiere decir que esa energía tan volátil que representa el otro, apenas se compone en contacto con el sol de la otra persona, pues a la otra persona le va a generar es voluntad, dinamismo, acción ¿sí? y viceversa. La voluntad y el dinamismo del que representa el sol le va a generar explosividad, cambio y, y y nuevas vivencias al que tiene el Urano sí okay oiga oh, yeah, super pero bueno pero esa lectura podría ser buena o podría ser mala dependiendo de y el dependiendo de sería el nivel de conciencia de, de ambos elementos creo yo ahí sí ahí hay una hay un factor muy importante a tener en cuenta y es que lo único que es bueno y mal, o malo es el, el que lee el que el los ojos con que se visualizan la situación okay. es decir Eh, en nuestra limitada conciencia creemos que hay aspectos buenos o malos, o que hay uniones con planetas buenos y uniones malas, pero, pero para nuestro ser interior no es así. Uno uh -huh. no puede juzgar una relación según un tema natal porque uno no sabe las necesidades del individuo. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga Venus-Plutón de nacimiento, uh -huh. ¿sí? que necesita relaciones conflictivas, dramáticas, complejas, que a través de esas relaciones es como él conoce cuáles son sus valores internos. Uno no podría a esa persona, eh, porque uno tiene unos, unas gafas muy mojigatas, por ejemplo, ¿sí? recomendarle que busque con ese Venus unas buenas relaciones de pareja, estables, tranquilas, cuando las necesidades son muy distintas. Poder analizar cuáles son buenos o malos aspectos en una sinastría, bueno, en, en, en, en, en, en juntar dos cartas, eh, no es favorable. Uno lo que puede decir son como las potencialidades que se pueden generar en esa relación. Si ya le aparece a uno kármicamente una persona que le va a activar una serie de planetas en su vida... Uno, en lugar de ver si son buenos o malos, debería encontrar la gran oportunidad que tiene de expresar y explorar con una cantidad de cualidades y defectos que de otra manera no lo podría llegar a ser. Las relaciones, uno cree que las relaciones las puede llegar a controlar, y mentiras, las relaciones llegan kármicamente a uno, eso son... uno cuando menos se da cuenta es que se casó con alguien que uno decía, pero ¿a qué horas? <ríe> ¿Sí? o, o que tuvo hijos y empezó a tener una serie de relaciones con esos hijos y uno dice, ¿a qué horas? ¿Sí? Sí. O que entró a un trabajo y tuvo unos compañeros de trabajo difíciles, buenos, favorables, complejos, y uno dice, ¿a qué horas me metí con estas personas? <ríe> ¿Sí? Resulta que cada una de esas relaciones nos hacen despertar en nosotros una serie de cualidades, capacidades, Y depende de nosotros si vemos esa oportunidad de expresar esas potencialidades o si simplemente nos negamos transfiriéndole al otro la sombra propia diciendo es que ese otro es un bárbaro, es horrible, es deshonesto, es un patán, es lo que sea, y se lo transferimos es al otro y no somos capaces de integrar en, en, en ese momento tan teoconcedente, como dicen los alquimistas, tan... tan de Dios podríamos llamar también, que es ese momento en que nos interrelacionamos con la otra persona y la gran oportunidad que tenemos de expresar cualidades, defectos, potencialidades allí. Súper, súper, súper. Um, sí, yo, yo el ejercicio que actualmente estoy haciendo es, y, y de pronto me estoy volviendo obsesivo, <ríe> ...es cualquier tipo de, de relación que estoy estableciendo... ...o no, o sea, relación productiva comercial... ...por ejemplo, ahorita estamos organizando un proyecto... ...de entrada lo que miramos es sinastría... Ajá. ...o sea, hay cualquier persona que, que está de alguna forma... ...contactándonos sinastría, o sea... Eh, ...a ver, ¿a qué voy a eso? Porque es que hay escenarios en los cuales uno... Eh, eh, ...eso que tú mencionas lo puede hacer, ¿sí? ...sobre todo a nivel de pareja... ...o sea, identificar una buena, una mala relación... Hacer ese proceso de por qué tocó esto, a qué horas llegué a esto. Y eso se interioriza y se hace un proceso de crecimiento de evolución y evolución y es válido. Eh, pero hay otro tipo de relaciones, por ejemplo, que, que no, no... Eso no es, por ejemplo, los socios productivos o socios a nivel comercial. Pues uno de entrada... Bueno, es posible que también tenga un proceso de... ¡Ay, tan lindo el pajarito! <risa> ¿Qué le Eh, de entrada, <risa> pues, sorry, se me un proceso que uno haga de, o sea, a nivel comercial Y de pronto también hay implícito un proceso de evolución No sé, sea, una quiebra, una estafa, un robo, lo que sea Pero de entrada pues uno busca optimizar producción Optimizar eh, relaciones comerciales eh. Entonces uno por inercia pues ya sabe que tiene ciertos condicionamientos La otra persona también, entonces pues aprovechemos eso pues también se hace conciencia de que hay algo que no puede funcionar, entonces esa, esas áreas no las manejemos. ¿Esa aplicación práctica, tú cómo la ves? Eh, sí, indudablemente a mí me gusta primero vivir y después analizar. Okay. <ríe> ¿Sí? Porque me parece que eh, la vida todos los días le da uno un regalo que es el presente y que vale la pena destaparlo con, esa, con ese gusto de ver quién nos trae. Cuando uno primero analiza y después vive se pierde muchos factores que le habían podido traer emoción, vida, eh, problemas y soluciones. Uh -huh. eh, me parece que es es válida la opción de poder encontrar eh, como poder ver en qué hueco me puedo caer para no para pasar sentado. Sí. <ríe> ¿Sí? Pero también es. Pero de todos nos coge el hueco. <risas> Pero de todas... Exactamente, de todas formas lo coge. En nuestras limitadas opciones de ver la vida, cuando analizamos una carta y, y de todas formas queremos hacer el negocio, bien sea el que sea, ¿sí? y vemos la sinastía de ese negocio, eh, lo más seguro es que si estamos embebidos por la gran opción de hacer el negocio, obviemos los aspectos negativos uh -huh. y solo nos fijemos en los aspectos positivos. Sí. Uh -huh. Que sí, eh, hay ahí, que ser muy objetivo, ¿no? Sí, y ahí es donde uno después dice, pero ¿qué pasó si yo hice la sinastría y todo? Mm, ¿Sí? mm. Resulta que es una vivencia necesaria y especial que uno tiene que pasar uh -huh. para, aprender, para aprender de los socios, y, de, y, y los socios son solamente una ilusión que se muestra en el, en el espejo. Realmente el problema que uno tuvo con el socio es un problema que uno mismo no ha visto en su propio interior y que se lo pone allí el socio para que uno lo pueda integrar. El espejo. El espejo, sí. Mm. Eh, bueno, el asunto es que eh, indudablemente una de las grandes consultas es, antes del matrimonio o antes de empezar una sí. relación, uno recibe esa consulta, mire, es que mi, yo soy una escorpión y mi novio es un Tauro, ¿será que sí? <ríe> y entonces uno se pone a analizarlas. las... y pues llegar uno como astrólogo a un diagnóstico para decirle, sí, ese es y sí, casi ese, pues después oh. le pueden poner uno una demanda cuando se divorcien, ¿no? <risa> <risa> porque, porque realmente no hay ninguna relación perfecta ni ninguna relación comprada, pues... Eh, asegurada. Asegurada. Uno lo que sí podría llegar a, a, a estimar con un análisis de una sinastría es qué potencialidades va a hacer que le despierte el otro en uno. sí qué demonios también le va a hacer despertar qué amores qué ángeles le va a despertar también ¿Sí? Sí. Eh, bueno, ¿sí? oiga juan super eso y, y y lo que pasa es que también son como las instancias de la de, del amor no que eso fue algo que le aprendí a diego normalmente cuando las parejas se unen a través de una relación formal o una convivencia es con un estado que que está basado en la química del amor. O sea, sí. es, es es un y eso ya ya está estudiado ya está comprobado la, la química del amor existe o sea son hormonas que a nivel fisiológico a nivel cerebral despiertan emociones muy fuertes en uno eh, y eso con el tiempo con la convivencia tiende a mitigarse a menos pues que se esté conscientemente haciendo un, un trabajo pero pero lo normal es que eh, y y la tendencia eh, eso tiende a a estabilizarse por así decirlo y ahí es donde entran planetas que generan o relaciones planetarias que generan el apego y la convivencia ¿no? sí. ¿tú cómo sí. manejas eso? o sea cuando te hacen una, una consultoría en, en ese manejo sí, pienso que, que esa primera parte hormonal, ese, ese amor a primera vista está muy dado por la idealización que tenemos con Neptuno Eh, uh -huh. En un comienzo eh, únicamente vemos las cosas buenas de la pareja, vemos, eh, lo idealizamos, la idealizamos, eh, y la primera pelea que es tan clave en una relación es una de las que nos muestra la realidad y nos muestra que somos seres humanos, que somos finitos y eso es doloroso. Eh, es más rico estar como en esa burbuja de amor en donde no hay ni un sí ni un no, en donde eh, a todo lo que nos va proponiendo la pareja lo, le decimos que es perfecto, que es divino, que es bonito. <risa> ¿Sí? Sí. Y ahí es cuando perdemos individualidad en pro del otro y seguimos en esa gran burbuja de perfección que es como el recuerdo atávico del paraíso terrenal, pero justo en el momento en que decimos oiga, no, yo no... Yo, Yo no, yo no quiero carne, yo quiero ser vegetariano. <ríe> y la pareja dice: No, pues, que tiene que ser vegetariano. <ríe> sí. o En ese momento es cuando eh, se, se, se, se fundamenta quién es quién. Y en ese momento es cuando la relación pasa de un periodo de perfección en el paraíso a nacer realmente como una pareja de seres humanos, de diferencias. Y es en las diferencias donde realmente podemos entregar, dar y recibir amor y afecto, no en el espejo perfecto del otro. ¿sí? Y, y pues, lo que trato yo de hacer en las consultorías es como mostrar ese esa parte humana de las relaciones, esa parte de defectos, de amor, de, de, de estructura personal, porque es ahí donde realmente podemos llegar a construir como individuos y no... En en la ensoñación de la ilusión de la otra persona. Ok. Ok. oiga, es que definir amor es tan complejo, o sea, okay. eh... pero pero uno astrológicamente uno creo que sí podría dar una una hay varias descripciones, sí, un, sí una descripción está... objetiva, ¿no? Sí, hay digamos el, el amor neptuniano que es el que es el que le contaba de totalmente paradisíaco el idealista sí eh, está un amor venusino o venusiano que es un amor más real concreto corporal sensual ¿sí? también puede mirar a nivel de casas el amor de casa 5 es un por sin límites de de, de De, de hacer lo que más le gusta a uno y ¿sí? y el amor mm. de casa 7 es un amor más de cooperación de socio de apoyo y que como a nivel de, de el matrimonio lo rige la casa 7 que uno de verdad debería es casarse por buscar un socio de vida alguien que le ayude a uno a completar a completar eso. sus sueños eso. sueños mutuos a eso voy yo o sea, y que el realmente... amor de casa 5 es un amor más de, de... sí A eso voy yo, que, que el amor es ser uno, o sea, ser ser uno como es, no dejar de ser por el otro. Sí, sí, sí. Y yo pienso que el amor empieza por uno. Sí, y debe, sí. debe empezar es por uno. De, tiene que empezar por uno. Es decir, el que no se ama, no quiere a sí mismo, no sabe qué quiere, no sabe para qué sirve, sí. no sabe para dónde va. Pues cómo, cómo va a Tomar encontrar otro. una pareja si es uno, una, un ser indefinido. Entonces se vuelve uno es en el adulador del otro... En el que siempre le diste la palabra perfecta al otro, y cuando se empieza a descubrir a sí mismo es cuando vienen los problemas. Mm, cuando, sí, cuando se da cuenta que no no está haciendo sí mismo, no está satisfaciendo sus necesidades básicas. Sí, sí o sea, pues, es, básicamente es vivir eh, nuestro perfil, seguiendo siendo como somos, con nuestras cosas buenas, cosas malas, y, y que el otro también. <ríe> o sí. sea, el momento de que ambos acepten eso, pues súper. Sí, sí, sí. Claro, a nivel a nivel astrológico uno puede llegar a decir, bueno, eh, hay dos formas de hacer eh, comparaciones en temas astrales. Una que se llama la sinastría, que es coger como los planetas del uno y ponerlos encima de los del otro, para ver qué aspectos sí. hacen. Pero hay otro que es la carta compuesta. Ah, sí, okay. La carta compuesta lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo el Sol en Aries, a los 0 grados de Aries, y mi pareja tiene el sol en cáncer, a los cero grados de cáncer, por decir algo, uno sí. lo que hace es buscar el punto medio entre los dos, ¿sí? que sería Géminis, sí. más o menos a los 15 grados de Géminis, y la carta compuesta daría sol en Géminis, o sea que la, la carta compuesta lo que hace es hacer un análisis y una descripción de lo que es la relación, la entidad de la relación, ¿sí?, La sinastría lo que hace es ver qué le activa en uno al otro, que se activan okay. mutuamente, ¿sí? Pero la carta compuesta lo la... que hace es mostrar una realidad más fija, ¿sí? De quién es la entidad de la relación. Digamos que dentro de la relación es como si se creara una, otro, un tercer ser, ¿sí? Uh -huh. ese ter un tercer ser con casi que autonomía propia. Súper. ¿sí? ¿Sí? Es eh, ese tercer ser, o sea, esa relación sería... Ahí me perdí, ¿cómo, cómo se le diría sí, eso? Lo ¿Se, se leería eso? es como que la relación tiene vida propia. ¿sí? Ah, ok. Uh -huh. eh, es algo así como en el ejemplo, ¿sí? sol en Aries y Sol en Cáncer. El Sol en Aries sería dinámico, activo. El sol en cáncer, eh, hogareño y amoroso. ¿sí? Pero la relación, lo que hace la relación es un géminis. O sea, la relación lo que hace es que se disparen al mundo, sean, sean personas que viajan. que necesitan conocer varias cosas. O sea, Ay. en la relación, ellos dos van a tratar de, de, okay. de ser muy Géminis. ¿sí? O buscar o buscar conscientemente actividades Géminis. O buscar, eh. sí, sí, sí. Aunque casi siempre la carta compuesta es algo espontáneo, pues. Ah, okay, ¿sí? okay, Es okay. algo que hasta inconsciente, mejor dicho. Ok. Bueno, pero teniendo esa información... Oye, chévere, me gusta eso. Yo la verdad, cartas compuestas no, no, no he trabajado. Es, Un buen tip. Sí, es una dinámica... Es una dinámica interesante la carta compuesta. Mientras que en las sinastrías uno puede, como, trabajar muchos aspectos. Nivel la de carta emociones, compuesta ¿no? es, es muy kármica, digamos. Como no hay voluntad en medio de la relación, es una entidad, digamos. ¿Sí? Ok, súper. Súper, súper. Eh, claro, en, la, en los, digamos que la sinastría es, es sabrosa traja, trabajarla. Eh, sobre todo me parece a mí que los planetas que caen encima de los planetas de la otra persona son para mí como los más significativos uh -huh. es decir por ejemplo por conjunción o por signo o por las conjunción, dos? por conjunción principalmente por signo también claro pero por conjunción yo diría que son cuando uno tiene muchos planetas que caen encima de las otras de la otra persona yo diría que es un encuentro muy kármico ¿m? es un uh -huh. encuentro como que le va a uno no encontrarse con esa persona va a hacer que se le despierten a uno esos planetas que de otra manera no los hubiera uno despertado, ¿sí? Entonces es curioso, por ejemplo, ver cuando a uno le cae el planeta de la pareja, cualquier planeta de la pareja, encima de su Marte, por ejemplo, ¿sí? Okay. El Marte personal, pues le va a activar a uno la agresividad, la voluntad, el hacer. el generar. Acaba la idea, perdón. Acaba la idea. ¿sí? Es cuando, uno, y dice es cuando que... uno dice, pero, pero yo era una persona santa paloma <risa> <risa> y desde que estoy con ella es que me saca unos piedronones, <risa> ¿sí? Y es que es porque esa relación kármica. Le ha venido a despertar. Oiga, usted tiene un Marte. Oiga, acuérdese que usted, usted, usted también es una persona agresiva. Ok. Eh, eh, revise esas actitudes en usted y las a trabajar, ¿sí? Que de otra manera no las hubiera despertado. ¿Sí? Claro, mm -hmm. es mucho más bonito cuando un planeta de la otra persona le queda uno encima de Venus, ¿sí? Entonces se vuelve uno el amoroso, el detallista, el, el que... el de los gustos, el de la sensualidad, ¿sí? Claro, es más rico. <risa> ok, Juan, pero cuando tú dices cae... Bueno, espere, tengo dos ideas, antes de que sí. se me vaya el porque a mí se me va el esta luna de Aries me saca. Eh, eh, el primero es que tú dices, por inercia, Marte despierta agresiva. O sea, digo yo por inercia, es eh, no conciencia de lo que está pasando. O sea, uy, esta, esta, esta vieja o esta, esta niña <risa> eh, me, me despertó en mí esa agresividad que yo no tenía. Con conciencia podría decir: Esta niña despertó en mi iniciativa, emprendimiento, o sea, claro, la parte positiva sí. de Marte. Okay, amba, ambas cosas. Ambas. Ah, okay, sí. o sea, el, el paquete es completo. <ríe> ¿Sí? Uno no puede pensar que despierta a Marte y que solamente va a despertar uno eh, esa energía, entusiasmo, dinamismo. No, no, porque es que si uno tiene energía, entusiasmo y dinamismo y no le empiezan a salir las cosas, pues se, mal, se pone mal geniado. <ríe> ¿Sí? Y el mal genio es una parte humana. Ok. No hay que Listo. negarla. Esa es una primera idea. ¿O qué esencia se debe tomar? <risa> Depende, Ay. porque si le tiene miedo a la agresividad, pues el mímulo, ¿sí? Okay. Y, y si ya es muy agresivo, pues el, el aseo. ¿sí? Eso es lo que yo quiero, ¿sí? <risa> bueno, lo otro es cuando dices le cae, es que hay contacto, ¿sí? Sí, podríamos Normalmente decir... ese contacto Tú ahorita hiciste el ejemplo con la conjunción. Ahora, eh, si el contacto es una cuadratura o un trígono, hagamos el sí, mismo ejemplo con Marte, ¿qué pasa? Sí, sí, para mí uno, uno de los aspectos que más se siente es la misma conjunción entre dos cartas en sinastrías. Ese es el principal aspecto. ¿sí? Uh -huh. Pero claro, cuando cae una, las cuadraturas también son aspectos disonantes y generan mucha energía. ¿Sí? Eh, los trinos... Son más bien aspectos pasivos. Yo relaciono un poco los trinos y las cuadraturas, algo así como, o música clásica o música rock. ¿sí? Uh -huh. eh, la música clásica puede ser tan melodiosa, alguna, ¿no? y tan bonita un barroco, o, o, uh -huh. que puede llegar a hacer que uno se duerma. ¿sí? Uh -huh. eh, eso puede pasar con trinos y sextiles, que hay tan buen aspecto que uno ni lo nota. ¿Mm? Uh -huh. que uno ah, sí, sí, nosotros nunca peleamos sí, pero no lo sí, no lo, no lo sientes ¿eh? mientras que cuando hay una cuadratura se siente se saca unos chispas ¿sí? Uy, aquí pasó el mismo avión sí, <ríe> <¿Qué está pasando? ríe> sí con, la, con la cuadratura se, se, se saca unos chispas y eso hace que se generen una mayor cantidad de virtudes y potencialidades Que con la misma trino sextil. ¿sí? Uh -huh. eh, sí, por ejemplo, el mejor aspecto que uno puede tener en, en una relación en pareja es Venus y Marte. ¿sí? Uh -huh. Mientras que el Marte es agresivo, dinámico y sabe qué quiere y cómo lo quiere, el Venus es receptivo, amoroso y envuelve lo que se quiere en una cortina de belleza. Uh -huh. Y eso hace que haya una buena interacción entre los dos. Si hay una cuadratura, pues significa que lo que busca el Marte no va a ser lo que quiere envolver Venus. ¿no? Uh -huh. Y se van a empezar a sacar chispas. Uh -huh. Y ahí es cuando hay que ceder cada uno en algo para empezar a, a, a que haya una comunicación y una convivencia. Pero gracias a, a que se cede, el momento en que usted dice, yo cedo en esto, empieza a reconocer su Venus, porque sabe qué quiere y qué no quiere. ¿sí? Hmm. Y ahí está lo bonito de esa relación, que permite que nosotros que el que uno conozca a su Marte y el otro conozca a su Venus, por más de que sea difícil y se saquen chispas entre los dos. Ok. Sí, pero de todos modos es claro que el, el, yo pienso que el... el... Es claro que hay que hacer un trabajo de conciencia, o sea, de, independientemente que se tengan buenos o malos aspectos, eh, el trabajo se tiene que hacer a nivel de. Por ejemplo, fíjate que hay unos, hay unos aspectos que tienen que ver con Saturno. Saturno tiene mala fama porque es un planeta restrictivo, limitador. Hmm. Cuando está uno en el proceso de, enamora, de enamoramiento y de estar en el proceso neptuniano, de perfección. pues no gusta que llegue Saturno a la fiesta, ¿sí? Sí. <risa> Pero si uno no tiene en una relación de pareja aspectos de Saturno, la relación nunca va a poder llegar lejos, porque la relación no se le da una solidez y una vivencia humana, sino siempre va a estar en una nube. Entonces, por ejemplo, un aspecto entre Venus y Saturno. Digamos hmm. que el Venus de uno cae encima del Saturno del otro. Sí. Hmm. Mientras mi restricción Saturno activa tus gustos personales, ¿sí? viceversa, los gustos personales de mi pareja activan mi limitación. Y eso es duro. ¿sí? Mm. Oiga, entonces, oiga, este tip que soltó está muy chévere. Eh, en planetas personales uno podría decir que es como, como atracción, ¿sí? sí. O, o, o rechazo, o sea, me cae bien o me cayó mal, ¿sí? Ya para consolidar relación habría que buscar aspectos a, a planetas exteriores, estas personales. Sí, a exteriores, por ejemplo, de Saturno, indudablemente Saturno es muy importante para la para la concreción de cualquier proyecto y de cualquier cosa, ¿eh? En cualquier eh, sinastría uno tiene que ver qué aspectos tiene con Saturno y ojalá haga hartos aspectos con Saturno porque eso quiere decir que la relación va para largo. Si no hace aspectos con Saturno, puede uno tener muy buenos aspectos con Venus, con Marte, pero eso es un noviazgo, ¿sí? es, un, es un amorío, sabroso, delicioso y hay que vivirlo y aprovecharlo. Pero los aspectos que realmente llevan una relación lejos son los de restricción, limitación, vivir, en, vivir en sufrimientos y vivir necesidades juntos son los que más hacen que se cree una relación. ¿Mm? eso con respecto a Saturno con respecto a Júpiter también vivir las dichas, las alegrías y la expansión es lo que hace que una relación como trascienda el tiempo ¿sí? okay, y eso uno lo puede ver con los hijos ¿sí? es decir usted en la medida en que tiene que levantarse temprano a llevar al colegio cuando está chiquito bañarlo, vestirlo, poner el pañal, quitarle el pañal, cuidarle las fiebres, cuidarle las gripas, vivir como las buenas y las malas, salir al parque y jugar todo ese cuento, ¿sí? Mm. Así como vivió uno de esas noches en Vela pudando una fiebre, y después vivió una dicha en un parque, son lo que es lo que más genera vínculos de amor y de trascendencia en el tiempo. ¿Mm? Entonces, claro, si usted. desde el punto de vista de sinastría se ponen las gafas de mojigatería y, y quiere ver solamente flores y amor y solamente se fijan planetas Venus Marte y Neptuno y, y, y las buenas relaciones que hay allí pues la relación no tiene sentido la relación solamente tiene sentido cuando hay vivencias difíciles y complejas como vivencias buenas y, y abundantes ¿Mm? y Y si, y si, y si usted desde el punto de vista de la sinastría, preveniendo muchas de las situaciones complejas que ve con Saturno dice, uy, yo no me, no me meto con esta persona porque puede ser, me va a hacer vivir cosas difíciles y complejas. Uh -huh. Usted realmente no va a poder llegar a conocer lo que es realmente el amor profundo, ¿sí? Súper, súper, súper. Bueno, y, y ¿tú Orbes cómo trabajas? Igual, o, o sea, eh, pues sí, en Sinastría son unas unas orbes, pues en, as, en, en conjunciones hasta 10 grados, eh, en, eh, en otros aspectos, 6 grados, 6, 7 grados, dependiendo si es con el Sol y la Luna, y si es con otros con otros planetas, pues orbes más pequeñas de 4 o 5. Ok, sí, porque sí, en el sistema que nosotros sí somos un poco más estrictos en los orbes. Pero, pero el concepto, sí, ahí, ahí ya lo que viene es como la mecánica, ¿no? Ya, ya... La mecánica, sí. sí. Pero, pero el concepto es el mismo, y, y, y, y, muy y es como, y, y, ahí es muy válido otra cosa, ¿no? Y es que en eh, así como en terapia floral o en eh, o en psicología o también en la astrología, uno siempre debe tener en cuenta que no está atendiendo una carta, o que no está atendiendo una enfermedad, una patología, uno lo que está atendiendo es un paciente, una persona. en este caso sería una relación, entonces uno puede ver muchas cosas, es como lo que le pasa al médico que le manda a sacar exámenes a un paciente y los exámenes salieron malísimos, pero el médico ve que clínicamente está bien el paciente, <ríe> ¿Sí? tiene que tener en cuenta que el paciente está clínicamente bien y que, los, y que, y que por más de que tenga unas radiografías horribles y todo, Está bien, <ríe> ¿sí? Mm. Es decir, con astrología pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Uno sí, de tiene que puede... poner la persona a la astrología, ¿sí? Es decir, uno tiene que ver, sentir, apreciar la persona que tiene enfrente, escucharla. Más allá de que sentarse uno a leer un poco de símbolos en una carta, porque ahí se pierde la esencia. Ahí no está uno, ahí no está hablando con un individuo, está uno mirando son unos símbolos, mm -hmm, ¿sí? Mm. Entonces por eso también es importante. Ojalá uno pudiera en una sinastría, no solamente casi siempre las sinastría las hace unos porque la novia va a que a que le digan si sí si eso no es. <ríe> ¿Sí? Pero ojalá uno en una sinastría pudiera hablar es con los dos. ¿Eh? Pudiera y, uno. Y, y, y, oye, y pasa lo mismo, no siempre es tema mujeres, o sea mujeres son las que más. Sí eh, sí es una naturaleza más sensible. Sensible exacto. Sí ahí los. Yo, bueno, yo creo que ya cada vez más hay más hombres que se están sumando también esa expresión de la sensibilidad sin, sin dejar de ser hombres, ¿no? Sí. Súper, súper. Sí. Muy chévere, Juan. Eh, ¿Ya cargó el, el, el iPhone? <risa> <risa> no es que digamos cómo va de batería. <risa> Ahí va bien. <risa> ok. No, es que hace unos minutos hubo un poquito como de distorsión de la señal. Se alcanzó a ir, pero... Creo que era más eh, tema wifi que, que potencia. No, pues muy enriquecedora la, la charla. Como siempre nos quedan bastantes temitas por por desarrollar. Mm, a veces y eso pasa, quedan más inquietudes y, y, y normalmente en los correos la, la gente expresa eso. Pero bueno, son, son tipsitos que soltamos, son apreciaciones mm, personales que de alguna forma... en general es conocimiento y, y crecimiento ahorita con tu última reflexión que decías que, que es la persona y no los símbolos eh, totalmente de acuerdo, o sea la astrología es una herramienta no es, no, es la, no es la verdad absoluta sino es una herramienta que que muestra indicaciones que muestra probabilidades, que muestra tendencias eh, y está en uno cómo usar bien esa herramienta ¿no? entonces la invitación es a, a hacer reflexión Ah, que si hay mucha agresividad, ¿qué? Que si, si no hay agresividad, tome acebo y si hay mucha, tome Mímulo <risa> Si le da miedo expresarse, Mímulo y agrimonia y centaura. Y si ya tiene mucha expresión, <risa> entonces busque más bien o flores como el acebo, sí, como el acebo. Sí, el acebo principal. Juan, tenemos sí. que hacer algo con eso. Por ejemplo, se haga así para un sol en Capricornio que. ¿Qué, ¿Cuál es la gran falencia nuestra? ¿La inseguridad de pronto a nivel económico, emociones? Pues, el sol en Capricornio... ¿El arquetipo? ¿Cómo lo ve usted? Eh, el arquetipo de Capricornio, eh, Saturno, Cronos. Y eh, Capricornio es la cabra montesca que necesita escalar montañas. Hay una necesidad de hacer cosas sociales, públicas. Eh, hay un programa interno de vida de ascenso y de mostrar hechos sociales y eso hace que el Capricornio sea muy temeroso de su expresión porque casi que tiene que ser siempre plaudible su expresión y hace que los pasos que dé los dé temerosamente. Eh, luego, pues el Mímulo es una flor muy característica de Capricornio para el miedo, la timidez y... el desenvolvimiento, eh, eh, y también la, la, la centaura para que no le interese tanto los puntos de vista de los demás, sino que haga su propio camino. En eso ayuda mucho la luna en Aries, ¿no? Sí, sí, a mí sí, me, sí. sí Yo, yo, yo ahí tengo una, que si, un, que un si equilibrio. Pronto, mm. Que si de pronto lo extrapolamos a los actores, como el sol es el padre y la luna es la madre, seguramente a nivel externo uno vio... Eh, esa necesidad de ascenso del padre, pero ese miedo a subir y también pudo ver y pudo recibir de la madre eh, la valentía y el, el el guerrero que le muestra a uno que sí vale la pena subir mm. Mm. chévere bueno entonces envíeme mi mulo y ¿qué? Yeah, yeah. <risa> Es que Ojo, Juan pero... tiene servicio a domicilio para las personas que iban en Bogotá. Entran a la página de Juan y, y hacen su pedido de esencias para que le envíen las esencias. Aunque afuera de Colombia también has hecho envíos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son muy costosos, demorados y costosos. Sí, ok, eh, Ahí, eh, igual, bueno, esas son como unas características generales, Jairo, pero... Eh, siempre es muy importante saber... Ver el Venus, el Mercurio... ver <risa> sí, sí. todos los planetas en general, pero claro. más allá de los planetas es preguntarle a, pre, pre, preguntarle a esa persona... ¿Qué quiere? Okay. ¿Qué necesita y en qué está, no? Sí, y... sí. No, sí, yo soy consciente de eso. El ejercicio que hice fue como para generar un poquito de, de dinamismo en la charla, pero sí, es claro, o sea, manejo de esencias es, es una realidad actual eh, a nivel de emociones, que el perfil astrológico puede complementar y ayudar a... A, a crear esa fórmula magistral de más óptimamente, pero. Sí, pienso mm, yo que a nivel mm. de astrología ayuda mucho, más allá de en hacer una descripción, en poder uno hacer unas preguntas claves a la persona que está enfrente, consultándole. ¿sí? Mm. Más allá de decir, ay, mire, usted es un sol en Capricornio y tiene estas y estas características, es poder llegar a preguntar eh, ¿cómo, cómo están sus proyectos de vida. Eh, Cómo está organizando y siendo metódico en estructurar lo que necesita expresar en el mundo. Cómo va con su carrera profesional, sí. Como hacer unas preguntas claves para que la misma persona le vaya mostrando dónde está la posible traba que lo está afectando y por la cual está consultando. Sí, sí, sí. Manejo ese es manejo muy sutil, muy. muy de las emociones, muy del alma y, y, y pues eso ya es, es otro es otra, es otra realidad, otro enfoque que puede ser muy complementario al, al trabajo de astrología en ¿no? la parte diagnóstica, eso se lo dejamos a los expertos <risa> <risa> a los que saben de eso bueno Juan, pues muy rico la verdad, prueba superada con el iPhone <risa> voy a comprarme ese juguete vamos a ver qué. No, si cuando me... Mercurio salga de retro sí <risa> No, y mire, ya, ya me hubo con mi BlackBerry, entonces... <risa> <risa> eh, vamos a ver qué hacemos con esos nuevos juguetes que hay. Imag lo que yo te decía, grabar un podcast desde, no sé, un parque, una montaña, caminando, súper. <risa> súper, súper, muy chévere, me gustó mucho. Bueno, entonces yo me despido. Eh, esta semana va a haber sorpresitas. Ya a través del boletín les informo y, y no un gran abrazo Juan, rico que sigamos en otra oportunidad compartiendo sobre otros temitas y te dejo para que con última, una última reflexión despidas este espacio. Un abrazo. Gracias Jairo. Cada vez que uno busca astrología es porque eh, por vivencias en el pasado eh, tiene uno muchos miedos hacia la vida y quiere uno una guía o una ayuda. pero con el tema que tocamos hoy que es las relaciones personales yo los invito a navegar y a no naufragar en las relaciones eh, de una manera con, con actitud abierta porque cada relación lleva implícita un regalo que nos va a mostrar potencialidades nos va a mostrar necesidades y nos va a mostrar una realidad que hasta antes de conocer a esa persona, es totalmente desconocida en nuestra vida y que gracias a ese conocimiento de esa persona nos permite ser más complementados, estar más completos y, y reconocernos como personas y como individuos. Muchas gracias Jairo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta la próxima. Chao.